Comienza Hora Libre Actualidad, noticias Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad Derechos Humanos, Cultura, Recitales, Libros, Política lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora estamos llegando uh, más que al aire estamos llegando al fin del mundo Chernobyl Chernobyl pandemia fibra amarilla ¿eso es un estornudo? ¡achis! <ríe> no Natasha está poseída por el coronavirus, el virus de los viernes el coronavirus. El coronavirus el coronavirus no puede parar ¿Cómo les va, compañeros? ¿Tienen síntomas o no tienen síntomas? Porque hoy se dirimen eso, la, la vida. Yo ayer me tomé tres cervezas y me dolía la cabeza después de la noche. ¿Tiene algo que ver con el coronavirus? Pues, y mira, tiene. en realidad eh, no ataca tanto la deshidratación como otras gripes más. más tranqui. Está bien. Es más pulmonar alveolar, según lo que leí por ahí. Igual no creo nada de esas cosas que leí, pero bueno, yo se lo digo. Pero con tu pajarito. ¿Qué es alveolar? Los alveolos del hipocampo. Bueno. Yo biología nunca me fue mi... No, el mío tampoco, pero sé muy buenas palabras. Rodri, ¿qué haces? Estás en plano, porque te estoy escuchando... Si en la luz azul ahí, adelante tuyo. En el micrófono. En el micrófono. Hola, hola. levante la... la, la, la Esta. 15 años de radio. Mire, ve mira acá se ve azul. La veo, la veo, la veo. La veo. Sí, ahí está. Sí, sí, sí, está, está, está. ¿Pero está frente a su boca o de costado? La luz azul. Ah, ah a ver. Levanta, levanta el pop-up. Sin problema, nos gusta hacer ruido Está bien, está bien Está, está bien, perfecto, bien. está perfecto Rompí un <ríe> Campaña, un pop-up para la retaguardia <ríe> Rodrigo Perreiro <ríe> Bueno, estamos arrancando la libre eh, Aquí, en, en la cuarentena, en el estudio más fresco de la historia radial eh... Porque muere el virus, acá no entienden Con 36 muere. De, de, de avanzada te estudio, combatiendo el coronavirus, combatiendo el capital. Y aquí desde el Víctor Basterra, eh, una vez más eh, haciendo radio. Eh, ¿Todavía no suspendieron las clases? No. No, Pues dicen que es más peligroso en los recitales. Pues la gente vio, se empeda, sí, fuma algo, se verdad, besa. Verdad, el tema del contagio por saliva en el colegio no es tan complicado. Igual hay algo que necesito, necesito darles un mensaje a mis colegas. Sí, por mis favor. Mis colegas dónde están. Necesito darles un mensaje. Están pidiendo vacaciones claro, algunos, ¿no? Hace 15 días se empezó a la clase muchachos. Claro. Paren claro. un poco. Claro. <risa> <tan, risa> están preocupadísimos claro. por el coronavirus. Claro. Es el coronavirus que está filmando ahí. Viene un fin de largo dentro de, un, de una semana y pico. Paren un poquito, no sean malos claro claro. Eh, bueno eh, eh, eh, Albertíteres ya pidió que desconcentremos la movilización del 24 de marzo el objetivo era ese me parece sí sí sí sí <risa> no igual estas cosas conspiranoicas a mí me divierten bastante creo bastante en ellas es como mi nueva religión de estos últimos años eh, pero bueno justo en un momento que como siempre Argentina pechito fresco nunca pasa nada, pero en el resto del mundo ante cualquier quilombo económico social, la gente está volviendo a tomar las calles como hace 100 años, ¿no? Es, sí. hay un problema y vamos a salir todo que se pudre la momia, no importa nada como están haciendo aquí los compañeros y compañeras vecinos de Chile eh, y justo aparece esto, ¿no? Esta, aparece esto para que la gente no se concentre, no se junte tema, estar frente al otro que yo creo que, viste, digo el virus existe Pero también creo bastante en que hay algunos espacios que vinculan este tipo de, de virus. ¿Eh? Tengo, tengo la duda a favor de la conspiranoia yo siempre. Digo. Sí, sí, está bien. Eh, sí, esto sí, de bueno. que aparecen estas pandemias porque una célula milenaria despertó de algún lago, se transformó en reptil y un mono mordió a un negro que encima era gay, eh, eh, no me lo creo no, mucho. Además, eh, recordemos los dichos de Christine Lagarde, eh, la titular del FMI hasta hace poco, sobre la inviabilidad como se diga, no sé cómo se dice, pero lo dijo bien, eh, lo dijo bien. De el sistema previsional con tanta gente más grande y el coronavirus justo ataca fundamentalmente a la gente de 60 para arriba, es y pico... ¿Qué sé yo? Las casualidades cuando son tan obvias. Sí. No te escuchamos, no te... Ahí está. No. Ahí está. Abre. Otra cosa que escuché hoy por la tarde, de un colega pre preguntándole al embajador de, de Corea, no de sí, Japón ser. o bueno de alguno de esos países eh, si no tenían la teoría de que sea algo eh, que haya nacido en Estados Unidos y que se los haya inyectado a <ríe> ellos. obviamente que este embajador no dijo nada no, porque imagínate claro. Pero no, bueno. Mismo, bueno, cualquiera de las dos naciones que vos nombraste, Corea del Sur supongo que debía ser, y Japón tienen relaciones intrínsecas con Estados Unidos, sí, sí. así que ningún diplomático no, diría claro. nada en relación a eso. El tema es China, porque su, eh, ju, supuestamente surgió en China y China se está convirtiendo de a poco en potencia mundial, está desplazando sí, bueno, a, a Estados Unidos, así que bueno. Hoy China, bien. después de Corea, creo que es el segundo o tercer país eh, asiático que puede decir que, que digamos, cortó la, la cadena de contagio salir sí, o sea, sí, a publicarlo a decirlo, a mostrar videos eh, y tiene, y lo que están diciendo que estos países asiáticos eh, lo lograron no, no por la cuarentena así generalizada y el pandemonium que están planteando eh, aquí en el mundo occidental, sino eh, por los test, los test de, claro. de, de detección. Eh, que bueno, también se decía, eh, leí alguna que otra nota diciendo que aparentemente también algunos periodistas están denunciando que en Italia no se invirtió en estos test no. y bueno, eso provocó que Italia sea el foco que, que fue para la comunidad europea Sí, sí, sí, Italia está complicada No, si, sí. si fuera que solamente van a buscar algunos tanos no nos vendría mal que algunos tanitos <risa> <risa> Pero bueno eh, es esto, las pandemias estas provocadas eh, atacan de, de duro y parejo, pero aquí estaremos ¿no? Eh, Pancando en la trinchera. Sí. Qué sí sé yo. La semana que viene yo tengo un par de caretas de, de, de luchadores mexicanos. Puedo mostrar oh, eso. Salimos es de eso al aire. Sí, si en un momento nos desmayamos. Bueno, pondremos música. ¿no? Yo tengo, bueno. tengo una máscara de esas de eh, lacrimógenas. Sí. Pero en vez de filtro acá en la parte de la nariz tiene un bong para fumar marihuana. Ah, bueno. Está muy bien. Ver, no sé si me va a servir sí. para mucho, pero bueno, por lo menos compartiremos el bong. Claro, claro. Bueno. Esto Estos hora libre nos están escuchando a través de la página de la Retaguardia en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo a través de la aplicación. La pueden bajar del Play Store de Google. Eh, y si no, nos escuchan eh, con la espica del abuelo en la M690. Puedo escapar Se me ven por los ojos La gana de salir No me puedo ir Ya no salgo más Encierro un perro Que suelto para vivir Estampitas, agua sucia y rica Policía maldita, mamita bendita Rosarios de colores, santos de algodón ¿Cuáles buenos valores para quien perdón? Dios está en la falta Rezando en voz alta Hora libre ¿Cómo? ¿Cómo? Hora libre Muy bien <risa> Durante la semana, incluso, se ha cubierto aquí en, en la retaguardia. Eh, nuevamente, el Colegio Irurtia eh, fue noticia, eh, fundamentalmente en los medios eh, no tradicionales, eh, por una nueva avanzada del Estado, del, del gobierno porteño, para ser más precisos. Eh, y para charlar un poquito sobre lo que sucedió esta semana y cómo sigue el conflicto, Estamos en comunicación telefónica con Mariano Garrido, él es profesor, es docente de la Ciudad de Buenos Aires, eh, estuvo esta semana allí en El Irurtia, acompañando a compañeros y compañeras eh, que estuvieron aguantando eh, varios días eh, de esta semana que termina hoy. Los saludamos a Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, contanos un poquito qué está pasando eh, hoy en El Irurtia eh, y cómo fue de forma breve la cronología de los hechos hasta lo que sucedió el día lunes. Bueno, el conflicto que está atravesando la comunidad de Irurtia hoy en día tiene que ver con cierta cierto revival de lo que ocurrió durante 2019 cuando el gobierno de la ciudad una vez eh, trasladado el colegio Rogelio Irurtia desde el edificio viejo que tenía hacia este edificio nuevo después de más de 10 años de reclamo por un edificio nuevo eh, el, el edificio anterior que hoy en día está literalmente abandonado está en muy mal estado en una situación edilicia calamitosa como le pasa a muchas escuelas bueno, el gobierno de la ciudad una vez que se, eh, digamos, cumplimentó el traslado de la escuela Rogelio Irurtia al edificio nuevo intentó en el mismo edificio y sin previo aviso, ubicar también a otro establecimiento de educación artística que es eh, la Escuela de Cerámica, ¿no? que queda en la calle Bull. Eh. Bueno, esto generó bastante resistencia tanto de parte de la comunidad del Quirurtia como la del propio Cerámicas porque iba a darse una situación de, eh, de superposición, de cierto hacinamiento, de falta de espacios para aulas de talleres artísticos que requieren muchas veces... Eh, digamos, un espacio mayor que en un aula convencional por los materiales de trabajo, por el tipo de, de disciplinas, ¿no? Bueno, este año eh, arremetió nuevamente el gobierno de la ciudad con el intento de eh, usar parte de ese edificio que es del Irurtia con una finalidad distinta, en este caso intentando abrir una escuela primaria adentro del edificio donde está funcionando la escuela secundaria, la escuela media Irurtia, y teniendo además eh, una situación en términos eh, pedagógicos que es bastante, digamos, contraria a que esto sea así, además una situación eh, judicial. Eh, el gobierno de la ciudad está, de alguna forma, cuestionando o desconociendo dos fallos distintos judiciales que le ordenan al gobierno de la ciudad que ese edificio sea utilizado con los fines de eh, la escuela media y la escuela terciaria Rogelio Urtia. Eh, así que bueno, este lunes nos encontramos con la situación de que directamente vinieron con patrulleros, con patovicas del eh, gobierno de la ciudad a tratar de meter de prepo eh, mobiliario para hacer funcionar una escuela primaria ahí que es una situación sumamente anómala, ¿no? Sumamente anómala y que eh, de alguna forma el gobierno está generando eh, un conflicto de manera bastante intencional, oponiendo dos derechos que son totalmente lícitos, uno es el uso del edificio de Lirurtia para que la escuela pueda funcionar, hoy en día no está pudiendo funcionar plenamente porque tienen aulas vedadas que el ministerio no le deja utilizar, y por otro lado la necesidad de una escuela primaria que es una necesidad real en este sector de la capital, no, zona Villaluro, Parque de Llaneda, Mataderos. Mariano, escuchándote se me aparecen algunas preguntas, eh, sobre todo haciendo hincapié en lo pedagógico y en lo político, no tanto en lo legal, que está clarísimo y no hay mucho que debatir. Eh, ¿por, por, ¿Por qué pedagógicamente no, no, no se recomienda abrir un, una escuela eh, en el Irurti, una escuela primaria? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser uno de los problemas? Incluso podemos plantear desde lo edilicio también. Eh, ¿qué, ¿qué problema podría aparecer desde lo pedagógico, por un lado? Y por otro lado, si esa escuela primaria que se que se pretendió abrir, o que se pretende, eh, ¿es una escuela de creación o es un traslado de otra escuela que ya existe? Por un lado, hoy en día el, el colegio, la escuela media, Rogelio Irurtia, tiene digamos unas 10 aulas en la parte de la secundaria de la escuela media que están de alguna forma, clausuradas, fajadas, literalmente, por el Ministerio de Educación y no le permite utilizarlas. Tengamos en cuenta que hay más de 100 alumnos y alumnas que dieron el examen de idoneidad para ingresar al IRURTI y no pudieron ingresar efectivamente porque estas aulas no se le permiten abrir, no se le permiten utilizar a la escuela. Ahí tenemos un primer elemento concreto que nos hace pensar que, digamos, se está restringiendo un derecho incluso previamente al intento de abrir esta primaria en ese lugar. Después, por otro lado, hay necesidades específicas. Por ejemplo, los compañeros y compañeras de Lirurtia nos cuentan, yo soy docente de media y de primaria, en este caso eh, trabajo en una primaria muy cercana a Lirurtia. Los docentes nos cuentan, por ejemplo, que muchos de los alumnos y alumnas no tienen espacio físico hoy en día para taller de escultura. Entonces esto genera muchas incomodidades porque tienen que rotarse, tienen que compartir espacios. No tienen espacio, por ejemplo, hoy en día, nos dicen también los docentes de la institución, para eh, instancias administrativas, por ejemplo, para que funcione la vicedirección en un lugar. Todo esto con 10 aulas cerradas, clausuradas. Eh, ahí tenemos una situación de incomodidad concreta y también tenemos una situación que es que la convivencia entre niños y niñas de 5 años y adolescentes en un mismo espacio, estarían unos en la planta baja otros en el segundo piso tampoco es algo que sea tan sencillo eh, no habiendo espacios delimitados, por ejemplo no hay baños para la primaria hoy en día para tener una idea, no hay comedor, no hay espacio para que esos niños y niñas que van a estar en una escuela de jornada completa, intensificada es decir, con nueve horas cátedra tengan un espacio propio para hacer los recreos para ir a la biblioteca para ir al baño este dentro de la institución sin compartir el baño con adolescentes. Es decir, se generan una serie de situaciones que sinceramente no están ni siquiera contempladas y todo muestra un nivel muy alto de improvisación, una política de cabotaje en términos de pensar que eh, se puede hacer cualquier cosa de cualquier manera y anunciar que se abrió una primaria más. Acá hay, hay una, un común denominador, no tanto cuando se quiso trasladar la Escuela de Cerámica de Bulnes acá, como cuando se quiere abrir una escuela nueva, porque sería de creación, se está utilizando un mismo edificio para dos instituciones, con un nivel de optimización del espacio para un gobierno que ha hecho y sigue haciendo muchos negocios inmobiliarios, que es muy llamativo. O sea, uno no no, no debería leer esto fuera de la política de negociados inmobiliarios que ha hecho y tiene perspectiva de seguir haciendo el gobierno de la RETA, ¿no? Eh, en su momento se decía, bueno, ¿cuál va a ser el destino del edificio que dejan en Bulnes? Ahora lo que se dice es ¿por qué no se utiliza espacio ya existente en propiedades del gobierno de la ciudad? Como por ejemplo el edificio que dejó el Irurtia, que es un edificio que hoy literalmente está abandonado que obviamente no está en condiciones de ser utilizado ya, pero que sí podría ser acondicionado o incluso demolido y que se construya una escuela. Bueno, eso hoy el gobierno no, no lo está ni siquiera planteando. Lo que dice es Metemos en el mismo lugar una escuela media, una escuela primaria, sin ni siquiera garantizar protección en las barandas para que no haya una desgracia. Recordemos que hace menos de 10 días tuvimos un accidente que no terminó en tragedia de casualidad en una escuela de Palermo donde se cayó una criatura de 5 años por una baranda desde más de 8 metros de altura. Entonces, este es el nivel de desprecio que tiene por la población de la zona sur el gobierno de la ciudad. No Dicen, bueno, abrimos igual... No pudimos trasladar la escuela de cerámica, abrimos una primaria. ¿Cuál es el argumento para que esas 10 aulas estén cerradas? Porque contándomelo así como lo escucho de tu voz, estaba premeditado esto. Totalmente. ¿Esas 10 aulas no están abiertas? Perdón, no te escuché. Sí, te decía, ¿por qué no están abiertas esas aulas? ¿Cuál es el argumento de por qué están cerradas las aulas? No hay demasiado argumento acá. Lo que hay es, por un lado, una orden de la jueza María Elena Liberatori y, por otro lado, una orden de el juez Francisco Ferrer, de juzgado fuera contencioso administrativo, primero de que desistan de eh, asignar otra institución al edificio. Y, segundo, de que las aulas también sean destinadas a la escuela media Rogelio Irurti en este caso. Entonces, la verdad que es muy llamativo, no hay argumentos en términos administrativos ni pedagógicos y sí hay un nivel de tozudez y de prepotencia muy característicos de esta gestión de decir, bueno, esas aulas no las van a usar. Hay una batalla que hoy en día es más política que, digamos, eh, pedagógica y que tiene que ver con el intento del gobierno de doblegar esta decisión que es adversa en términos judiciales, pero sobre todo en términos de cómo se movilizó la comunidad y de decir bueno nosotros vamos a hacer de de todas maneras lo que queríamos que es que este edificio que para ellos es demasiado grande lo han dicho así para una sola institución esté ocupado por dos instituciones todo con una lógica sumamente mercantilista y super prepotente el día de lunes en, este, nosotros vimos acá en acción al gobierno de la ciudad queriendo entrar Con funcionarios, con funcionarias, escoltados por tres patrulleros queriendo hacer que la escuela primaria comience el ciclo electivo de esa manera. Yo me pregunto si es razonable que un niño de cinco años, una niña de cinco años, empiece la escuela primaria entrando con eh, un patrullero a, a tomar clase. ¿no? Bueno, ese es el escenario que montó el gobierno. Con policías y además con patobicas de eh, escuela abierta que es un este, sector eh, bastante eh, precarizado y donde también hay es bolsa de trabajo para, eh, digamos, gente que se gana la vida de forma bastante deshonesta, como los patobicas estos que trajeron el otro día, queriendo meter las sillas de prepo no adentro de, de una escuela secundaria, sillitas de, de escuela primaria, este, para empezar las clases así, literalmente, a los empujones. Eh, bueno, eso la comunidad logró evitarlo. Mariano, qué tal eh, Matías te saluda. Eh, no, en, en todo este relato que haces, eh, digamos, es una nada, digamos, vos, vos hablas de eh, prepotencia, yo te voy a hablar, de, te iba a decir el término patotería, digo es una patoteada para intentar eh, nada, hacer funcionar eh, este, esta escuela este grado y te iba a preguntar cuál es la situación de estos chicos que supuestamente tenían que, que empezar su primaria de esta violenta manera. Eh, en esta en, en este edificio? digo ¿Cómo es que se sortea para que comiencen las clases de esta manera, en algo que no está ni siquiera resuelto en la justicia? Bueno, la situación con la matrícula del grado que quieren abrir ahí es la siguiente. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, porque también hay que decir que eh, dentro de esta política que está aplicando el gobierno en la ciudad, se puentea bastante a la supervisión escolar. La supervisión escolar, uh -huh. como ustedes saben, es eh, un cargo que es concursado. Entonces muchas veces eh, los supervisores, las supervisoras no acatan las directivas que emanan del ministerio, como es en este caso la supervisión del 13, que está parada con los pies en el distrito, conociendo bien la realidad del distrito y diciendo, queremos una primaria, pero no así y no acá. Bueno, la supervisión del distrito eh, sabe que hay cinco alumnos y alumnas en este... En la lista para iniciar aquí el, el primer grado que maneja el gobierno de la ciudad Que serían del distrito 13 y después el gobierno se encargó de buscar alumnos y alumnas en otros distritos Es decir que el gobierno que suele no resolver los problemas de vacante Uno tiene que hacer largas filas, hacer a veces hasta incluso reclamos judiciales para conseguir una vacante Bueno, acá el gobierno se encargó de buscar y de rastrear alumnos y alumnas del distrito 20 y del distrito 11 zona de bajo flores, por ejemplo, zona de eh, mataderos, más allá todavía de eh, los límites del distrito 13, más allá, por ejemplo, de la o de Oliden, para que haya cierto este, sustento en el intento este que están haciendo de abrir el graba como del lugar. Es decir, que el gobierno tiene una intención de que esto se abra como sea y se tomó la molestia de eh, tratar de rastrear alumnos sin escuela algo que no hace habitualmente, algo que además, este, digamos, no solo no lo hace, sino que genera bastantes dificultades para que las familias de las zonas más castigadas de nuestra ciudad accedan al derecho a la educación. Entonces, lo que nosotros vemos acá es una intencionalidad, insisto, bastante marcada, bastante notoria del gobierno, de decir, bueno, nosotros vamos a abrir esta escuela acá y no nos importa ni la supervisión, no nos importa ni lo que piensen los alumnos y las alumnas de Lirurtia, los docentes, las, las docentes, los sindicatos que se están eh, movilizando, como es en el caso de ADEMIS, y este vamos a entrar ahí, como vos dijiste, con una patota si hace falta. Bueno, no han podido el lunes, el martes han... Bueno, bueno justo nos estaba contando Mariano la última parte de la entrevista, vamos a ver si podemos volver a comunicarnos para cerrarla. Es tremendo lo que está describiendo. Sí, sí, es tremendo porque se esclarecen algunas cuestiones que est no, no, no estábamos bien enterados ni enteradas eh, nosotros y nosotras sobre, fundamentalmente, eh, por ejemplo, que, iba a ser un, que estaba pensado que sea una escuela primaria de jornada completa, ¿no? La escuela primaria de jornada completa tiene que tener sí o sí una cocina, porque los pibes y las pibas comen ahí. Eh, está Mariano de nuevo en línea. Hola, Mariano. Sí, acá estoy. Acá. Bien, bueno, contaba, estabas contando, eh, que lo, lo estabas por contar lo que sucedió el martes. El día martes sí hubo un nuevo intento de ingresar esta vez con funcionarios sin la escolta policial, pero también tratando de generar una situación, la verdad que la podemos calificar como una provocación, citan a los supervisores y supervisoras escolares a reunión en el edificio de Lirurquia, ante el total disgusto de las supervisiones escolares de que esto suceda porque era leído a todas luces como una situación que iba a generar tensión y de hecho fue lo que pasó. Eh, digamos, este, Estaba muy claro que ahí la decisión era una decisión política de los funcionarios y no de los supervisores pero de todas maneras la comunidad y el alumnado con bastante firmeza se opuso a que esto ocurriera y bueno, en el medio de una sentada de los estudiantes y las estudiantes y de una, un abrazo que se hizo a la escuela se impidió que entraran y que empezaran a generar, eh, bueno, esta ya institucionalización de eh, reuniones y de la primaria funcionando ahí de, de manera tan anómala, ¿no? Bueno, Mariano, eh, esto ya cerrando, ¿cómo continúa? Esta, la semana entrante. Bueno, esto continúa con la comunidad movilizada, en estado de alerta, con la participación y la presencia de digamos docentes del distrito tratando de acompañar las medidas que se tomen, y en principio nosotros no tenemos novedades en el plano administrativo legal y judicial, por lo tanto también viendo que bueno hoy el eje está puesto tal vez en eh, qué va a pasar en, con el sistema educativo en su conjunto, ¿no? si va a haber suspensión de clases o no. Nosotros, de todas maneras, permanecemos en alerta atendiendo a que bueno, no se aproveche una eventual eh, cuarentena para que de repente, bueno, aparezca de la nada ahí la primaria funcionando. Pero no hay novedades por el momento. Bien, Mariano, vamos a seguir, eh, por supuesto, al tanto con lo que está sucediendo aquí nomás, porque nosotros estamos Nosotros y nosotros estamos en Mataderos, eh, Irurtia está ahí en el límite entre Floresta y Mataderos, así que vamos a estar siguiendo de cerca eh, en todo sentido lo que está sucediendo en el colegio. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto. Bien, era Mariano Garrido, charlamos un rato sobre lo que está sucediendo en el colegio Rogelio Irurtia a propósito de la escuela primaria que se quiere abrir allí en el edificio donde está funcionando hoy Un secundario y un terciario. Ya volvemos. Seguimos en Hora Libre con otro de los temas que vamos a tratar en el día y tiene que ver con eh, bueno un comunicado que, que nos llegaba esta semana eh, sobre una situación que se dio eh, en relación al obispado de San Justo, eh, donde fue multado con una suma de, de más de mil pesos por el Registro Nacional de Bases de Datos Personales en relación a un registro digital que crearon eh, de sacramentos y que no fue declarado en el marco de la ley que protege los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas eh, de bueno de la Argentina. Para hablar de, de esto, estamos en comunicación telefónica con eh, Paolín, integrante de la campaña nacional por un Estado laico. Pau, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Buenos días, ¿cómo están? Les pido, en primer lugar, si por favor me pueden subir un cachito al retorno. Ahí sí, ahí Naty lo está acomodando. ¿Cómo escuchás ahora? Ahora perfecto. Ahí va. Eh, bueno, un poco comentamos eh, en el inicio eh, la parte está eh, la parte principal del comunicado que que, que circuló esta semana con eh, la multa que, que que se dio para el obispado de San Justo en el contexto de un registro digital de sacramentos que crearon y que no fue declarado como base como base de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos. Pero bueno, queríamos preguntarte un poco desde la campaña cuál fue la acción que tomaron y bueno, las diferentes aristas que tiene esta situación de del registro de sacramentos. Bueno, eh, la verdad es que la Iglesia viene juntando datos de sacramentos en los sí. libros del bautismo desde su... Eh, un asunto que surgió hace ya una década de hecho se están cumpliendo 10 años eh, de grandes acciones de apostasía colectiva que hicimos sí. eh, donde empezamos a reclamar personas que nos retirábamos de la Iglesia Católica que nos sacaran de esos registros claro. eh, en España hubo una acción muy grande judicial que llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema Española dijo que para la ley española los registros de la Iglesia Española no estaban alcanzados por la protección de datos que planteaba la ley en España. Cuando hicimos el reclamo similar acá, dijimos, bueno, la ley dice que si la información es inexacta, ser relevante, etcétera, etcétera, las personas pueden solicitar que esa información se actualice o se elimine. Entonces, tuvimos a pedir que se eliminaran nuestros datos de los registros de la Iglesia la Iglesia respondió que no los iban a borrar, reclamamos al Estado, a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, eh, y la Dirección Nacional de, Prote de Protección de Datos Personales nos respondió diciendo que la Corte Suprema Española ya había dicho que los registros de la Iglesia Católica no estaban alcanzados por la Ley de Protección de Datos, que es algo contrario a lo que dice nuestra ley. Claro. Nuestra ley dice que está prohibido almacenar datos sensibles. Esto es pertenencia política, religiosa, sindical, y otras, otras cuales, por ejemplo, la orientación sexual, eh, la identidad de género, la pertenencia a distintas asociaciones sociales. Etc. Entonces, esto prohibido penales no Sin embargo, dice la ley, la iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, pueden llevar un registro de sus miembros. Ahora, yo no puedo llevar una lista de miembros del Partido Comunista. Claro. Eh, no es legal. ...pero el Partido Comunista puede llevar una lista de sus miembros... ...cuando nos damos de baja a un partido político... ...mandamos una carta de documento... ...el partido político tiene la obligación de borrar nuestros datos de su base. no puede hacer una base de datos de ex-miembros del partido... ...sin embargo la iglesia cuando le pedimos que nos borre... ...nos anota como apóstata... ...con lo cual empieza a cometer un delito... ...porque ya no somos miembros de la institución... ...y está anotando no solamente conservando nuestros datos de bautismo sino que además está escribiendo un nuevo dato que es el de apostasía una institución que en el pasado ha quemado a Claro. o sea es una situación que puede ser levemente preocupante y, sin embargo esto queda un poco en el olvido pasados los años pasaron cosas que hasta que nos enteramos hace un año y algo atrás que el estado nacional y la ciudad de Buenos Aires habían puesto dinero ...para la creación de un registro digital de Sacramento. Esto es, dinero para hacer un sistema que está funcionando, está en línea... ...y se jactan de además estar interconectados con el resto de América Latina. Y el Estado puso plata para el desarrollo de este software... ...y además para eh, todo el proceso de digitalización de datos, o sea, escaneo de las partidas de bautismo y carga de datos, de esos datos, de cada partida, para poder ser consultados online. El, el servicio que te venden es que vos ahora puedes ir al Tucumán y pedir una copia de tu certificado de bautismo para salir de madrina de tu sobrinito desde Chubut. Ese es el servicio que os Entonces dijimos, ¿qué pasa con los datos sensibles, de apóstatas, que eh, se están cargando en esa base de datos? ¿Quién es el responsable de esta base de datos? Y por supuesto la Iglesia incumplió la ley en todos sus artículos que dicen que cuando vos tenés una base de datos personales, que especialmente si tenés una base de datos sensible, la tenés que registrar, tenés que registrar a una persona responsable, tenés que especificar cuáles son los mecanismos de seguridad que esa base tiene para que no venga, por ejemplo, un día un fundamentalista a buscar la base de datos digitalizada de apóstatas para quemarnos a tores. Claro. Entonces... Eh, esa, esa base de datos tiene que estar guardada bajo determinados mecanismos de protección física y digital, eh, encriptación, tiene que haber un responsable, que responsable civil de, de estos datos, hay que especificar para qué se guardan los datos, qué datos se guardan, qué se va a hacer con esos datos, eh, está prohibido exportar esos datos, entonces yo no sé si, si además se están vendiendo mis datos a una base de, no sé, spammer. No, sí, sí, sí, por sí. teléfono para ofrecerme crédito claro. eh, o para salir a quemar y entonces en esta en en este proceso largo de muchos años finalmente el Estado le pidió aceptó este pedido de aplicaciones y se eh, pidió un acceso a la información pública para saber a quién pertenecía esta base de datos y cómo estaba registrada etcétera etcétera Los disparos San justos, que es el que tiene registrado como en con el dominio, de la base de datos, no lo había hecho. No lo había registrado, no había cumplido con la ley, no tomó ninguna de estas medidas de precaución, no se inscribió, etc. Y fue por eso multado con la mínima pena que establece la ley. La ley establece un rango de pena eh, entre la más leve y la más eh, seria, son dos veces y media más o menos ponerle doscientos mil pesos sería el máximo que le podrían haber cargado de multa por este por este incumplimiento eh, eh, igualmente eh, te quería te quería hacer una consulta eh, tiene que ver con que eh, legalmente el registro estaba hecho por el arzobispado de San Justo pero esto es algo que funciona a nivel institución en todo el país por lo que nos decías al principio del relato exactamente, es un servicio de la iglesia católica argentina digamos entre comillas o más que Argentina. claro Claro. Porque para algunas cosas son son muy revalosos, ¿no? Para claro. algunas cosas son una institución monolítica, casi <ríe> casi a la altura jurídica del Estado. Sí. Y para otras cosas Gran Poncio Pilato se lavan las manos y dice, "No, cada parroquia, cada párroco tiene su libro y cada cada párroco y sus secretarias son responsables del libro de esa parroquia, y hace lo que quiera, y yo no sé, no puedo hablar por ellos, ni siquiera le puedo ordenar que, que los cambie, que los modifique, que se anote una apostasía, entonces tienen total autonomía, pero para otras cosas sabemos que son absolutamente verticalistas. Claro. Estructurados en una institución grande, se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que es in, una organización internacional, sí. con sede, en el único país del mundo que no tiene ninguna ciudadana mujer. ¿Usted sabía eso? No. ¿Sabían no. que el Estado Vaticano no tiene ninguna ciudadana mujer? Bueno, Entonces, tiene... es un Estado teocrático sí. cuya selección de autoridades la realiza el Espíritu Santo en un concilio formado por exclusivos varones eh, asexuales. <risa> con con grado de color y purpurina, purpurado que eh, toman decisiones que afectan las vidas de miles de millones de personas, mujeres, lesbianas, hombres trans, travesti y eh, afectan un montón de gente y viendo por ejemplo la aplicación de luchas de de educación sexual apoyando dictaduras, oponiéndose a la apertura de archivos, o, o sea, son eh, de lo peor? Claro. Y eh, el Estado le está aplicando la mínima pena por un incumplimiento grave, que es la recolección de datos sensibles, la sistematización de una base de datos, y pensamos que también la exportación de esos datos y el cruce de esos datos, una especie de plan con orden de la iglesia, ponerle, ¿qué claro. podría pasar? Y cambiamos este buen Papa Progre por un fanático bolsonarista. Sí, que sin ir más lejos, cuando? ellos ya de, con otras formas y con estos registros han participado en este país en particular y en otros en otros países también. Pero acá lo sabemos en carne propia, en la labor que han hecho de informantes, de infiltración, de pasar datos eh, fuertemente en la última dictadura militar y bueno, han, han colaborado con el Estado argentino durante todos estos años. Te, te quería hacer una consulta, el financiamiento eh, por parte del Estado vino a parte del Ministerio de Relaciones de, de Exterior y Culto y vos en un momento nombrabas eh, eh, el aporte de Buenos Aires en particular. ¿De la ciudad de Buenos Aires hubo un aporte en particular para la creación de este registro de sacramentos? Me retracto porque no te lo puedo confirmar. Está bien está bien está bien o sea pero bueno igual el, el ministerio de relaciones exteriores es culto sí todo hecho con amiguitos de socios de la misma dirección claro. si necesitan la información se la contamos pero no no solamente no, pero... viendo los domicilios fiscales claro. del hosting del diseño de otros proveedores de la ciudad de Buenos Aires etcétera etcétera sospechamos yo para yo particularmente no voy a hablar en nombre de ninguna agrupación, yo particularmente sospecho que son la plata de nuestros impuestos. Claro. Por un lado, por el otro, sí, en sí, cada con... uno de esos billetes es plata de nuestros impuestos. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces bien. estamos financiando un sistema que es peligroso, que viola nuestra privacidad, nuestra intimidad, viola nuestra legislación. Es horrible, además lo están haciendo con plata de nuestros impuestos. Incluso es que dejamos de participar de la Iglesia claro. Católica, pero seguimos aportando al financiamiento de cada una de las escuelas que reciben subsidio del estado, de cada una de las iglesias que le pintan la fachada, de cada uno de los curas que cobran un salario, pagan nuestros impuestos, claro. pero que pagamos de, de impuestos en una leche de 70 pesos el litro, entonces sí. eh excede el incumplimiento de una base de datos y la cosa administrativa formal que tiene el Estado para decir, ah, bueno, no, tendrías que haber registrado la base de datos. El equipo va a decir, me le voy a ir a Fuerza Justo y ajuste, va a decir, bueno, ¿qué hay que, hacer? hay que anotar a alguien? A ver, el secretario, pasame su documento. Lo va a anotar como responsable de la base de datos eh, y chau, y está en una computadora con un Windows 95, me juego la cabeza. <risa> sí, sí, sí no, es, que es totalmente imaginable lo que estás planteando Pavo. Mira, nosotros nos estamos quedando con los últimos minutos del programa no no quiero cortarte, pero bueno, sí eh, darte lugar a que, a, a que des el cierre que creas necesario a esta charla que hemos tenido, vamos a estar atentos y siéndolos, algo que nos eh, nos interesa aquí desde Ola Libre y desde muchos de los programas que atravesamos aquí en la retaguardia eh, así que bueno, darte estos, estos últimos minutos para que des el cierre que creas necesario eh, para poder terminar la nota Bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que yo espero que estos años que vienen que nos están prometiendo que van a ser de eh, más respeto por las instituciones y una revalorización de los derechos eh, venga acompañada también de una toma de conciencia. Bueno, ahí perdíamos la comunicación con Paulín, que es parte... De la campaña nacional por un Estado laico eh, Y bueno, ahí contaba un hecho en particular Que tiene que ver con este registro de sacramento eh, Y una multa, que es eh, que es lo que él bien decía él Van a buscar algún secretario, alguien que algún Van a acomodar un poco legalmente Pero van a seguir sosteniendo eh, este laburo que vienen haciendo eh, Y bueno, ahí Nati ya recuperó la comunicación Y bueno, Pau volvimos, sí, sí, sí. fue un, un corte del más allá, ¿no? <risa> eh, nos pero, están escuchando, nos <risa> están claro que nos están escuchando ustedes. Estamos, estamos, hablando en la radio, ¿no? eso es la retaguardia, sí, sí, sí eh, sí, la protección de nuestros datos, de nuestra información, de nuestra privacidad, es fundamental, sí. es algo que tenemos que tener en cuenta, para eso por ejemplo recomiendo el uso de software libre, eh, capacitarse y formarse en Autodespensa digital Tener una perspectiva transfeminista de estos cuidados. No es lo mismo los riesgos que corre un hombre cis, hetero blanco, oficinista de clase media, que es una torta de un barrio suburbano que trabaja en una escuela católica y que se juega el trabajo, claro. eh, que la pueden despedir en cualquier momento para presionar trabajo. Claro. A mí me echaron de mi trabajo sin base digital. <risa> por apóstata claro, claro, claro me gané el juicio a la larga, pero digo esto sí, sí, pero los y me echaron de mi trabajo en la Universidad de El Salvador por apóstata claro, sí, aparte con lo que, claro. que conlleva llevar un juicio laboral aquí en Argentina, digamos, ¿no? que no es algo que se soluciona eh, rápidamente se sí. hacen lo mismo, yo el juicio laboral lo gané pero me dieron lo mínimo posible claro entonces Hacen este juego de que enloquecen con trámites y burocracia y pasos y, y obstáculos y y, obstáculos, y cuando llegás finalmente y ganas, bueno, en el rango de lo posible se dan el mínimo. Claro. Y no siente precedente. Entonces, en ese sentido también es importante, creo, organizarse. Y eso es algo que, por ejemplo, es la apostasía colectiva venimos reclamando desde una década, que es la hacerlo de forma colectiva, organizarse, juntarse con otra gente que le está pasando lo mismo hace que nos presten mucha más atención y que podamos tomar conciencia de cómo podemos cuidarnos más entre todos eh, de estas enormes instituciones gigantes y milenarias que nos han explotado y nos han sacado el jugo durante dos mil años y lo siguen haciendo, sí. los ñoquis del Papa Así es, así es. Bueno, Pau, mirá, estamos ya con el tiempo totalmente agotado, te agradecemos eh, la comunicación y nada, vamos a estar ahí en contacto y los que necesiten comunicar eh, cuenten con el espacio aquí de hora libre y de la retaguardia también. ¿eh? Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes, Feliz Viernes 13. <ríe> Feliz Viernes 13. Hablábamos con Paolín, eh, militante y parte de la campaña nacional por un Estado laico eh, y bueno, esta... Esta iglesita, catolicita Que eh, busca meterse en todos los curritos del capitalismo ¿no? Eh, muy buena data, nos estuvo pasando Pau Sí, yo me tengo que fijar cómo figuro Aposta sin Sí, porque, eh, pero me parece que hay que registrarse para entrar Eso es un tema Y que <risa> se imita, eh, <risa> eh sí. Red Pastoral creo que se llama La voy a investigar un poco en, Pero en por casa? qué no hablamos con un par de hackers amigos Y sí, le preguntamos sí, la página, hagamos sí, sí. la pelota Sí, sí, sí, sí. Bueno Eh, vamos a ver si encontramos la cura para el coronavirra. Natacha bien que está volando de fiebrar, fiebre de birra, fiebre de viernes por la noche y nosotros vamos a tratar de solucionar toda esta cuarentena que tiene nuestra compañera operadora. Nos escuchamos la semana que viene, compañeres. Por supuesto. Nos tiran contentos, Ferreiro. Sabemos, sabemos que no sobrevivimos esta vez. ¿eh?